Ana,、eh, Estamos en comunicación con el Gonza Vera, uno de los t a n t e s compañeros queridos de la Fogón. ¿Qué tal, Gonza? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Javi. ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Bueno, ahí expectantes a, al festejón que se van a armar por los 10 años. Sí, 10 años de la Radio Fogón. Hemos llegado a un Bueno, increíble, increíble, una radio que, que surgió este, de un momento complejo、eh, y que se sigue manteniendo a través de los años, así que, bueno, contento. Qué bueno, Gonza, y, y, y realmente se sigue manteniendo con una, dos, dos mudanzas. Sí, sí, hemos tenido mudanzas en el medio, hemos tenido incendios y bueno, y nos seguimos manteniendo también gracias al apoyo de, de la comunidad, porque de eso se trata las radios comunitarias, ¿no? De la comunidad y, y también de las radios compañeras que nos han b a n c a d o、eh, sobre todo tenemos que decirlo ahí, la, la agrupación r o j i n e g r a la Radio La Negra、eh, y Alas también,、eh, que nos han este, hecho el aguante infinidad de veces en. En diferentes tipos de, de cuestiones, este, sobre todo en las cuestiones técnicas,、eh, pero también haciendo el aguante、eh, en un sentido de compañerismo, ¿no? Bueno, obviamente que, que siempre ha sido recíproco y, y la forma de sostenernos es esa también, ¿no? En, enredándonos. Exactamente, exactamente. Así que vamos a festejar este sábado a las 10 de la noche en la sede de Atex Lago p u e l o Este viernes. Sí.、Eh, Viernes 9 de junio. Viernes 9 de junio. Viernes 9 de junio. Sí. Eh, eh, a las 10 de la noche, entonces, en la sede de Lago Puelo, vamos a estar festejando、eh, en la sede de a t e x Que q u e d a en el barrio 23 de mayo, creo que se llama. 23 el barrio, de que que mayo. Hay gente que está como de la IPF para dentro del. Para el Tententre.、Eh, sí, para el Azul. Exactamente, exactamente. Es la casa número uno. La casa número uno, exactamente. Ahí este, vamos a hacer entre g Atech y la radio Fogón también, porque va a servir también para b a n c a r el fondo huelga de, del gremio docente. Así que un poco para, para sostener, para seguir sosteniendo la radio y un poco para sostener la lucha de los docentes que está, bueno, cada vez más, más fuerte acá en Chubut. Eh, Gonza, ¿van a hacer transmisión especial? ¿No? ¿Van a, van a disfrutar? ¿Van a bailar La transmisión y... especial que va a ser una especie de maratón radial va a ser el otro sábado. Ajá, bien. El otro sábado. Claro, porque、eh, estaba viendo, escuchando que va a ser como todo un mes de festejos, ¿no? Exactamente, exactamente. Así que.、Eh, sí, van a ir saliendo cositas entre radiales y. Y encuentros en, bueno, todo el, en todo el mes de junio. Qué bueno. Vamos a aprovechar. Bueno, Gonza, la o l verdad que una un alegría.、Eh, nosotros ahí en la parte de prensa del pueblo este, nos sonó una campanita y nos dijo: se viene el c u m p l e del de afogón. Sí, sí. Así sí. que ya está hecha la nota para que se publique el, el jueves 8 a primera hora. Sí. La nota、eh, festejando el cumple del Afogón, y bueno,、eh, nada, la verdad que una alegría eh, también eh, sentir que, que, que va pasando el tiempo, que los proyectos van transformándose, n o van cambiando y van tomando、sí. eh, diferentes formas. Este, que Somos un poco eso, sí, sí. Y Vamos mutando, vamos cambiando, van cambiando las personas, van cambiando los colectivos y nada, se va transformando y, y estamos en ese, en ese camino. Tal cual. Bueno, Gonza, un abrazo grande a través tuyo a todas y todas,、eh, todes, les c u m p a s del de Afogón y, y no, no, no, seguro nos veremos por ahí. Ojalá, ojalá. Así que bueno, repetimos ahí después de repetir la voz la, la invitación. Que yo soy un desastre con los números y los días, pero ahí lo、eh, nos encontramos ahí en la peña. Va a haber m ú s i q u e s i n v i t a d e s así que va a haber algo de cumbia, algo de folclore y creo que algo de reggae también. Muy bien, muy bueno. Bueno. Así que va, va, va a sonar acá una banda muy, muy amiga que hace rato que quiere tocar en la radio y siempre se nos complica: que es e sonidos s del Curru, que es una banda de cumbia. Mirá. Así que un, un poco de bailongo va a v e r ¡Vamos! s q u bueno, che! Bueno, che, bueno. Y, y, y, bueno, y a festejar, a, a, a seguir para adelante. Pensaba recibir. Pensaba recién que llegan,、eh, llegaste a los dos dígitos. No creo que llegues a los tres, pero ya no es poco. <risa> es, es una bocha. No sé cuántas cosas,、eh, personalmente, en la vida de, de, de las personas, ¿no? ¿Cuántas cosas duran、eh, dos dígitos, ¿no? Dos dígitos de no, años.、No. No, no、Esas cosas importantes las que duran tanto. Sí, el compromiso es fundamental. Sí. Porque esas personas que logran hacer durar dos dígitos de años、eh, algún proyecto,、eh, hoy escasean. Así que la verdad que buenísimo, un abrazo grande, che, para todos y todas. Bueno, un abrazo para ustedes también, gracias por recordarlo y, y gracias por ahí, por compartir y, y por estar ahí también, que es lo importante en estos momentos. Me parece que、eh, lo más importante es que el encuentro humano. Que se ha perdido hace algunos años y que hay que volver a, a fundarlo y a, y a armar todas esas, esas redes, este,、eh, pero de cuerpo, ¿viste? Así que hay que estar. Tal cual. Bueno, Gonza, un abrazo grande. Un abrazo, che. El Gracias. El Gonza Vera, integrante de la radio compañera, Radio Fogón, Radio de. ¿Qué le pasó a esto? Bueno, mi teléfono se pone a sonar. No podría decir qué es lo que le acontece.、Eh, ah, entiendo, ahora entiendo. A ver, es una llamada. Están queriendo llamarnos. Y es otro compañero de la Fogón. Hola, hola. A ver si me escuchan. Hola, hola. Hola, Javi. Sí, estamos al aire, Gerard. Dime tú. Estamos. Yo tuve una, una confusión mental, la verdad, <ríe> discúlpame. Porque nosotros también estamos en vivo en la radio ahora. Esa, muy bien, estamos en duplex entonces. <ríe>、ah, sí, sí.、Eh, yo. Ponelo, ponelo, ponelo. No, no, no, ponelo, ponelo. Estamos acá con Salvador. Que、Ajá. es un, un operador muy joven que hemos formado durante la pandemia.、Eh, que está en su segundo programa que se llama Bienvenidos al Tren, donde、eh, presenta un disco de, rock, de los inicios del rock argentino. Mirá,、eh, qué bueno. Y bueno, estamos ahí en esta. Qué bueno, sí. qué, qué sí, importante bueno. Yo, yo, la, la tarea esta de. de Continuar formando compañeros y compañeras, y mucho más cuando se trata de, de jóvenes. Acá, Salvador, no sé si me estás escuchando, te, te mando un, un abrazo、eh, y te deseo feliz cumpleaños. Este jueves 8 va, la Fogón cumple 10 años. Exactamente, cumplimos 10 años, casi sin darnos cuenta,、eh, llegamos a los 10 años. Eh, y bueno, eh, ahí eh, estamos con, con muchas cosas, con muchos、eh, cambios en este último tiempo. Y bueno, no, nos agarra también,、eh, bueno, con ganas también de, de, de, de contar y de juntarnos con la gente para,、eh, en este presente de, de la radio a 10 años de que arrancó. Qué bueno, charlábamos recién con el Gonza Vera、eh, y. Bueno, me, me repasábamos un poquito eso, ¿no? Lo que implica llegar a un proyecto que llega a los dos dígitos de años, <risa> este, que, que, que, que lleva implícito, digamos, la cuestión del compromiso、eh, de las personas para, para sostener、eh, día a día ese proyecto, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y, y bueno, y eso, que los proyectos están vivos y que se mueven y que,、eh, bueno, a veces、eh, nos bajoneamos, a veces estamos ahí en la cresta de la ola, pero bueno, porque están, están vivos, porque hay gente, porque、eh, los grupos cambian, se renuevan, otros vuelven, otros van. Eh, y, y bueno, y eso nos parece importante también del de respeto al, a los procesos de, de los grupos.、Eh, y bueno, y más allá de eso, es el sostener,、eh, sostener al aire. Bueno, con nuestros altibajos el año pasado, que estuvimos bastante, bastantes meses fuera del aire.、Eh, y bueno, y ahora volviendo a media máquina, porque bueno, tenemos ahí. Eh, los, los equipos en, en reparación que los mandamos ahí a, la, a los compas de DTL、eh, a Buenos Aires,、eh, pero bueno, pero seguimos ahí con, con la señal más chiquita por aire, pero n o por internet. Qué bueno, qué bueno. Che, Gerard,、eh, ahí me contaba un poco Gonza, pero estaba medio a las apuradas.、Eh, que, que bueno, que iban a ir sucediendo varias cosas、eh, en este mes.、Eh, sí, en principio, bueno, este, este viernes a, la, a las nueve de la noche、eh, hacemos una peña festejo、eh, y lucha también en, en Atech, noroeste, a t e x Noroeste, ahí en, en Lago p u e l o Eh, donde, bueno, confluimos con la gente de a t e c y con la lucha docente, porque, bueno, ellos hacen el, el segundo viernes de cada mes una, una peña、eh, para el fondo de huelga. Así que nos plegamos ahí a esa y hacemos el festejo en conjunto.、Eh, así que vamos a estar el viernes ahí con un buffet y con,、eh, con música en vivo. Va a estar el dúo Cepas. Que hace folclore, veros plaquir e con música andina y cierra、eh, la cumbia de acá del hoyo.、Eh, así que va a, estar, va a estar bueno, va a estar lindo. Y bueno, vamos a estar.、Eh, bueno, lo recaudado va a ser para el fondo de huelga de Atechi y, y también para ...para seguir sosteniendo la radio. o、bueno. Y bueno, después、eh, ya estaremos ahí confirmando la fecha, pero supongo que el otro fin de semana. Vamos a volver a hacer la ...la posta radial que hemos hecho varios años para el cumpleaños.、Eh, bueno, donde todos los programas en vivo que participan de la radio、eh, nos vamos pasando la posta durante el día、eh, con, bueno, con una programación especial.、Eh, y bueno, esperamos llegar a varias horas de transmisión y aprovechar ese tiempo para... para que la gente venga, visite,、eh, salga al aire. Se genera ahí una, una ida y vuelta que está buenísimo、eh, estando acá en la radio transmitiendo en vivo. Qué bueno, qué bueno. b u e n o r a m o s a estar confirmando ahí en estos días bien la fecha y la hora. Bien, buenísimo. Bueno, avisen, bueno. así difundimos a través de Prensa a l p u e b l o de Radio La Negra también. Bueno, dale, Javi, muchas gracias. Bueno. Gracias a ustedes, Che, por el, el sostenimiento, el compromiso. Un, la verdad, que un laburazo ahí. Un abrazo. Bueno, ahí también, una alegría también estar ahí saliendo en vivo por la negra, también que también、eh, sostiene. Bueno, ahí estamos,、eh, marchando, respirando <ríe> en esos momentos de los procesos, ¿viste? e q u e decías? Claro. Claro, claro. Bueno, Buenas, Gerard, un abrazo grande y, y siempre ahí, este, firme la Fogón. Un abrazo. Abrazo por allá. Bueno, el Gerard, otro de los c u m p a s de Radio Fogón, que también están cumpliendo、eh, Diez años de laburo, compromiso y de ponerle garra y hombro a ese proyecto hermoso. Que, que, sucede en el, en la localidad del o y o acá, en el norte, noroeste de Chubut.